Los argentinos siempre disfrutamos de las apuestas. A menudo nos emocionamos con el agudo vértigo de entregarnos al azar. La ruleta, la lotería, las rifas, el bingo, la quiniela, el 6 los planes económicos, las elecciones, el trabajo, la salud... frente a la sala de juegos de la DGI y ya vemos que el locutor va a anunciar los premios de este mes. Escuchemos. la plata Gracias amigos, muchas gracias. Hoy es un día de grandes premios. Todos saben que en la Argentina los impuestos del pueblo vuelven al pueblo en forma de sorteos. y los premios semanales de este mes son ramales ferroviarios listos para desarmar y privatizar con personal incluido un producto ideal para amenazar a los ingleses con devolvérselos y ahora, atención amigos el premio del mes una telefónica estatal Con interventora itinerante, incluyendo asesor veinteaniero, con excelente manejo del idioma inglés. De este criterio que han armado and the United States, Europe. no va a influir sobre and el concepto no, que tenemos de no que estamos teniendo un proyecto grande. Beatles. Y este proyecto requiere and una inversión en campaña de comunicaciones, que es una inversión. And the pencil, and the disease is curro. Sí, ¡Vámonos! La muchedumbre estalla en una impresionante ovación El equipo económico saluda desde los balcones de la DGI Y vemos que el público contesta arrojando miles de papelitos Ahora vemos que son Bonex Serie 89 Bien, seguimos con el informe. Nos encontramos en el despacho del ministro de Economía. Vemos que el ejemplo del juego y el azar cunden, ya que Herman González y un asesor están elaborando pautas tarifarias. Tarifa de ferrocarriles, 90% Tarifa de correos, 90% Tarifa de gas del estado, 8.000 australes, 90 metros cúbicos Tarifa de combustibles, 38% Aumento de salarios Dije aumento de salarios Argentinos, el azar es nuestro destino. Llegó la hora de jugarse. Argentinos, apostemos al futuro.